Acá, todo el día. Obviamente no se puede v e r t e r en la pega, así que estoy con la radio prendida. Y si sale un tema bueno, le subimos un poco el volumen. Igual uno está en internet, pero no es lo mismo. Cuando hay una noticia buena, se lee. Pero es mejor escucharla mientras hace otra cosa. Si no sale en la radio, no es verdad, ¿no? La radio en la que crees es la que quieres seguir escuchando. Archie, Radios de Chile.